La posibilidad siempre de poder hablar de nuestros adultos mayores, la posibilidad de hablar de PAMI, la radio tiene su espacio aquí. El PAMI está en la radio, el PAMI está permanentemente dando una mano a aquellos que lo necesitan en esta agradable mañana. ¿Con qué temperatura, Patricia? Bueno, en estos momentos, Luis, tenemos una temperatura que va ascendiendo paulatinamente a 23 grados 7 décimos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Está Mario Urcade, jefe de prestaciones eh, médicas de la agencia local de, del PAMI. ...aquí con nosotros para charlar un poquito de la actividad que puntualmente realiza eh, allí... ...de las prestaciones que habitualmente eh, cumplimenta el PAMI. ¿Qué tal Mario? Buen día, gusto de tenerlo aquí con nosotros. Hola, buen día Luis, eh, un gusto estar con ustedes nuevamente. Generalmente en radio decimos a partir del mes de marzo se, empiezan a, a, se empieza a encaminar el año. ¿Pasa así también en, en lo que tiene que ver con PAMI o es permanente la actividad durante todo el año? Eh, no, eh, antiguamente sí, pasaba que había un receso a partir de noviembre, diciembre... Y después se reencaminaban las cosas a partir de marzo. Ahora prácticamente todo el año hay una actividad permanente en lo que es a consultas, en la demanda de prestaciones, a la cobertura de en todo tipo de prestaciones, de, de baja, mediana o alta complejidad. Ajá. Es como que la gente antes, eh, a partir de, de cuando iba a comenzar el verano, se distendía un poco y dejaba la parte de salud para... cuando llegara el invierno o bueno, el invierno, otoño digamos que no, había una baja en las prestaciones había, para el, había para una, para una baja el en el las verano. prestaciones y, y ahora no, este, es como que en algunos casos como que se hubiera revertido que se incrementa eh, porque la gente tiene más tiempo para, para poderse dedicar a sí mismo y este va, va al médico va a hacerse lo que no se ha hecho durante el resto del año Es decir, que prácticamente durante los 12 meses del año la actividad este, continúa igual. Es constante. Eh, Mario, qué importante que es esto de, del verano, de los viajes. Sabemos que nuestros adultos mayores viajan durante todo el año con propuestas, porque esto indudablemente también tiene que ver con, con la salud, ¿no? La salud física y mental, el hecho de poder viajar y disfrutar. Eh, ¿Qué documentación tiene que llevar Muñida aquel... Este adulto mayor que de pronto decide viajar La atención, la prestación de PAMI va a ser igual en todo el ámbito del país ¿Cómo, cómo, cómo es esto? La, la cobertura de PAMI es en todo el país uh -huh. Para todo eh, afiliado que viaje de acá, al sur, al norte, al este o al oeste de la, de la república Tiene la cobertura de la obra social Todo en lo que sea eh, urgencias y emergencias Correcto. Es decir, que cualquier contratiempo de salud que tenga en un lugar fuera de su origen este, se puede acercar a, a una clínica que trabaje, a un hospital que trabaje por PAMI o a la agencia PAMI más cercana a ese hospital que va a tener la cobertura 100% eh, tal cual como lo tiene en su ciudad. Es importante, sí, que pueda llevar consigo este, documentación que lo hace este, un partícipe de, de la obra social con el carnet de PAMI la documentación del DNI uh -huh. y el recibo de cobro si lo tiene para que quien reciba este, la atención sepa que ya está empadronado. Y eh, fundamentalmente, que nadie lo hace, es que lleven consigo una historia clínica o un pequeño resumen de historia clínica con las patologías en las cuales han, están siendo tratados en su lugar y con la medicación que reciben permanentemente. una pequeña planillita que podemos hacer en casa, ¿no? Claro, sí, en, eh, con o con por parte del médico que ponga qué patologías tiene de base, cosa que en cuan, este, cuando tiene algún contratiempo fuera de su lugar y que no tiene su médico de cabecera cercano, el médico que lo asista pueda tener esos antecedentes y este, pueda llegar a un diagnóstico más tempranamente uh -huh. y si necesita por ahí que haya perdido la, la medicación o, o se quedó sin medicamentos ...se acerca a la oficina de PAMI donde está... ...para que el médico de PAMI en el lugar... ...le pueda transcribir la, la receta... ...y poder recibir los medicamentos... Este, ...y la continuidad del tratamiento. Mario, ¿qué pasa eh, en aquellos casos... ...en los que nuestros abuelos eh, viajan... ...les roban la documentación o la extravían... Sí. ...y se encuentran en una gran ciudad... ...por ahí con, con eh, desamparados... ...sin protección, sin carnet en este caso... ...porque eh, perdieron todo... ...¿cómo tienen que hacer en ese caso?... En ese caso acercarse, eh, si no tiene ninguna documentación, hacer la, primero la denuncia ante la, este, el destacamento de policía más cercano uh -huh. o al registro civil para decir que le extravió la, la documentación, documentación o le robaron la documentación. Con, y si sabe un número de documento, en PAMI el, este, se busca en afiliaciones el padrón Y va a salir eh, a dónde pertenece, cuál es... ¿Esto se lo puede solucionar en la agencia de PAMI que esté en el lugar de vacaciones? En el lugar de vacaciones. Cualquier agencia está capacitada para poderle resolver la problemática, tanto de afiliaciones como en la parte médica. Ajá. Siempre es importante, sí, cuando se viaja, o aunque no se viaje, pero este, ¿qué, qué tipo de, de cosas pueden hacer, qué cosas pueden pedir, cómo informarse. Acercarse siempre... ante cualquier cosa para este, preguntar previamente hacer prevención de lo que pueda este, pasar. Lo que puede suceder, porque claro. Porque siempre es este, es preferible que se pregunte antes de lo que ocurran las cosas a que después vengan con, la, con el problema ya instalado, porque uh -huh. es más difícil poder encauzarlo dentro del sistema. Cuando nosotros nos, a veces nos dicen, perdón que le haga tal pregunta, no, nosotros nos, este, le decimos que no nos molesta, es nuestro trabajo. que nos pregunte cuántas veces sea necesario dentro de todo lo que sea posible para poderle este, eh, solucionar los problemas y orientarlo en caso de que le ocurra un problema cómo desenvolverse. Porque lo ayuda para este, bien de, de, de la persona que lo asiste y para el familiar que lo tiene que acompañar. Se viene un año movidito seguramente con mucha actividad como siempre es un gusto tener a la gente de PAMI aquí en el programa y para concientizar de todo esto. Mario, hay que recordar también que aquellos que quieran inscribirse en lo que tiene que ver con, con las piletas... con eh, los espacios cubiertos que sabemos que no son muchos que no en Olavarría y está abierta la inscripción para continuar con la actividad de pileta durante todo, todo el año está la actividad de pileta, están todos los talleres eh, van a estar en plena actividad ahora a partir de marzo eh, los viajes que están programados este, para todo el, el país es decir, o los lugares que están asignados para, para este año que se acerquen eh, permanentemente a, a la agencia, que pregunte, consulte que se anoten Y en cuanto a las prestaciones, que están todas las prestaciones al día, están todas las prestaciones dadas eh, para cualquier tipo de complejidad y cualquier inconveniente que tenga, que siempre estamos nosotros en la agencia para poderlo solucionar. Si no, de forma inmediata, con el tiempo que sea necesario, de acuerdo a lo que requiere la patología. que Estamos ahí, está la cobertura de medicamentos 100% en su plenitud, que pregunten, que se fijen si se les vence el medicamento, que se tomen unos días antes para... para poderlo tener en la cobertura este, plena uh -huh. y que bueno que está todo todo al día que no hay ningún inconveniente y si lo existe el inconveniente que nos pregunten y que a ver cómo lo solucionamos. Mario Urcade, ustedes lo escuchaban, como siempre un gusto, Mario, eh, hasta gracias, cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy gentil. Buenos días. Mario Urcade, ustedes lo escuchaban aquí en, en vacaciones también. Ahora